Qué hermoso privilegio tenemos de estar compartiendo juntos la lectura de la palabra de Dios. En esta oportunidad será en el libro de Génesis, Génesis capítulo 23. Libro de Génesis capítulo 23. Vamos a leer a partir del versículo primero. Dice así la palabra de Dios. Fue la vida de s a r a ciento veintisiete años, tantos fueron los años de la vida de s a r a Y murió Sara en k i r i a t Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Ed, diciendo: Extranjero y forastero soy entre vosotros. Dadme propiedad para sepultura entre vosotros. y sepultaré mi muerta de delante de mí. Y respondieron los hijos de e d a Abraham y le dijeron: Óyenos Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. Y Abraham se levantó, Y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de e d y habló con ellos diciendo: Si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta de delante de mí, oídme e interceded por mí con e f r o n hijo de s o a r para que me dé la cueva de Macpela, que tiene al e x t r e m o de su heredad, que por su justo precio me la dé para posesión de sepultura En medio de vosotros. Este e f r o n estaba entre los hijos de e d y respondió e f r o n e t e o a Abraham, en presencia de los hijos de e d de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo: No, señor mío, óyeme. Te doy la heredad, y te doy también la cueva que está en ella. En presencia de los hijos de mi pueblo te la doy, sepulta tu muerta. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra diciendo, Antes, si te place, te ruego que me oigas. Yo daré el precio de la heredad. Tómalo de mí y sepultaré en ella mi muerta. Respondió Efrón a Abraham diciendo, Señor mío, escúchame. La tierra vale cuatrocientos siclos de plata. ¿qué es esto entre tú y yo entierra pues tu muerta entonces abraham se convino con e f r o n y pesó a abraham a e f r o n el dinero que dijo en presencia de los hijos de e d cuatrocientos c i c l o s de plata de buena ley entre mercaderes y quedó la heredad de e f r o n que estaba en macpela al oriente de manre la heredad con la cueva que estaba en ella y todos los árboles que había en la heredad y en todos sus contornos como propiedad de Abraham en presencia de los hijos de e t y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después de esto sepultó a Abraham a Sara su mujer en la cueva de la heredad de Macpela al oriente de Manre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham como una posesión para sepultura recibida de los hijos de e d